Una radio como a vos te gusta. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. roll and I'll just feel something. estar <risa> mire si después del eh, triturante triunfo frente a tigre no íbamos a estar acá como para arrancar la semana cómo le va? muy buenas noches bienvenidos al fortín devéle bueno contento eh como nos gusta arrancar la, la semana por lo menos de, de que hacemos radio como nos gusta arrancar la semana en la vida como nos gusta arrancar eh, siempre es eh. muy muy contento cada vez que ve gana es eh, muy contento cuando gana también de, de la manera que gana eh, muchas cosas de lo que han quedado el fin de semana, muchos te lo dije que tenía que jugar este de entrada, viste que era así, viste que no era tan difícil, bueno, tantas cosas que hemos hablado no digo cuando vienele gana arranca la semana de, de otra de otra manera, por lo menos nosotros y seguramente lo hacen lo mismo eh, que llevan otra camiseta, otra pasión por por otros colores, pero bueno de nuestro lado es así algo que nos habíamos acostumbrado. No eh, ya no, no sabíamos hasta lo que era y, y, y pasó muy poquito tiempo. Yo no me quiero imaginar a veces con otros equipos que no tienen ni esta posibilidad o que nunca aspiraron hasta pelear un campeonato, ¿no? Pero digo, cuando vos te acostumbras a esto, esto es más o menos como el que nunca tiene dolor de cabeza y un día le duele la cabeza, lo hincha pelota que se pone. pues claro, como nunca le duele, y una vez que le duele es algo, algo tremendo, como que se viene el mundo abajo. Bueno, y algo... Algo parecido es esto. Acá estamos esta noche para hablar eh, toda la hora de lo que ha dejado Tigre, de las declaraciones, del análisis, del concepto, de lo que se viene, porque también va a ser una semana mucho más tranquila, una semana donde Vélez no va a ver fútbol. Vamos a hablar de la tabla, que paradójicamente se dio algo eh, raro, han ganado todos los abajo, pero vamos a ver qué bien posicionado que queda Vélez con muy poquito, ¿eh? ¿Qué digo muy poquito? Nada más ni nada menos con triunfo, pero claro, un triunfo que acompaña... ...de una empática que acompaña de, de puntos sumado ...y que te cambian un poco la ecuación... ...así que esperemos que nos acompañe toda la hora... ...estamos con Mariano Maceiras hoy... ...muy buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches Mariano... ...también un saludo a todos los oyentes... ...que nos escuchan en esta medianoche... ...evidentemente la gente está, está contenta... ...nosotros también... ...porque Vélez no solamente que ganó... ...sino lo hizo jugando bien... ...y lo hizo con tranquilidad que era lo que más necesitaba darse el lujo Vélez de poder tener un partido donde no sólo pueda conseguir una victoria, sino hacerlo de forma tranquila y hacerlo con un buen resultado que termina siendo merecido por lo que generó por lo que generó en la cancha. Al Aráiz cuando le tocó responder pudo hacerlo de buena forma. La defensa por momentos estuvo vulnerable, especialmente en la mitad del primer tiempo donde Tigre sí pudo lastimar a, a Vélez, pero luego de eso... tuvo un partido medianamente estabilizado, pero a mi criterio fue el punto más bajo. Porque después ya lo que fue el mediocampo, la verdad que tanto Nicolás Domínguez como el Monito Vargas y un poco más adelantado Nicolás Delgadillo, tuvieron un partido espectacular. Pudieron generar sociedades entre ellos... Eh, ...mismo pudieron ser explosivos ante la defensa de Tigre... ...Delgadillo fue una de las piezas fundamentales... ...junto al Bonito Vargas... ...y Domínguez en el medio pudiendo generar no solamente juego ...sino hasta poder hacer que Leandro de Sábato... ...quien estaba a su lado... ...pueda tener un partido estabilizado en el mediocampo... ...que era lo que más le costaba tal vez en los últimos partidos... ...estar seguro a Leandro de Sábato... ...y con el chico Domínguez... Eh, ...con el partido que hizo pudo tener un partido aceptable que mismo Omar Di Felipe manifestó que, que sábado todavía tenido un buen partido y eso también se debió a, al acompañamiento que tuvo por parte de, de sus compañeros. Si hablamos también del equipo, Mariano Pavone pudo volver al gol, algo que se le venía negando y que por suerte pudo, pudo convertir porque venía bastante... Con el arco cerrado, especialmente luego de lo que había sido el partido con Quilmes, que tal vez tuvo chances muy claras, que no había podido convertir. Y contra Tigre le estaba pasando exactamente lo mismo, por momentos que había tenido chances muy claras abajo del arco y no había podido llegar al gol. Y el gol lo, lo pudo conseguir a falta de un minuto, con un pase de tony que justamente este juvenil estaba debutando frente a Tigre y no solamente también que tuvo un buen partido tony sino que colaboró para que Mariano Pagone pueda volver al gol y sumar un nuevo tanto en lo que ha sido un torneo que, que Mariano Pagone la verdad que está afrontando y de muy buena forma ya lo dije y lo repito, es el motor de este equipo cuando Vélez el otro día con Quilmes no tuvo a Pagone sólido lo sintió, no pudo ganar Y ahora el día, el día sábado con Tigre, si bien Vélez ya iba ganando, pudo liquidar y decorar un resultado que Vélez no solo necesitaba, sino que Vélez necesitaba darse el gusto de poder tener un partido tranquilo donde pueda desarrollar eh, su juego de forma equilibrada, que no, que no tenga esa presión de tener que ir a ganar en los últimos minutos. Y es lo que más eh, termina siendo positivo, creo yo, de eso. Y también hay que tener en cuenta que el equipo respaldó al entrenador. Porque mucho había sido lo que se habló en la semana de Omar de Felipe. El partido con Quilmes fue, creo yo, eh, junto, sumando el partido con Alem, el peor momento de él eh, en Vélez, como, como se lo vio. Y la verdad que los jugadores le han respondido bien al entrenador y esperemos que este sea el camino a poder encontrar una regularidad porque quedan tres partidos y de nada va a servir lo logrado frente a Tigre si no se puede conseguir eh, resultados positivos estas tres últimas fechas que Vélez va a enfrentar a, a equipos también de la zona baja Déjame mandar un abrazo a mi amigo Nico Godoy eh, el creador de la mejor página de, de Vélez que es Dale Fortín Y le doy para hacer una yenta al 46425533. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches, con Sergio de Arrecifes. ¿Cómo te vas? ¿En Arrecifes estás, Sergio? Sí. Mirá vos, ¿cómo, ¿cómo está el clima por allá? ¿Fresquito, no? Sí, sí, está fresco, está fresco. Pero bueno, por lo menos estamos contentos que sí. pasamos un fin de semana sin sobresalto y bueno... Y por lo menos volvimos a la victoria. Esto esto es lo que uno habla, ¿no? Digo, eh, me imagino, como te pasará a la mayoría, ya arrancás el luna, arrancás la semana de otra manera cuando hay un triunfo, ¿no? No, sí, sí, ya... Te digo que el fin de semana, cuando pierde Vélez, te, te deprimís. Sí. Y ver, aparte, ver cómo pierde. Sí, claro. Ver cómo pierde. Podés perder, por, por ejemplo, como como partido con Lanús. Uno perdió, pero tuvimos chance de gol, se jugó dentro todo bien, pero... Cómo se perdió con Godoy Cruz, cómo se jugó con con Alem, fue una vergüenza. Uh -huh. Sí, sí, es verdad. ¿Dónde a ver, vos estás en el arrecife para o, o, para que la gente entienda, para el hincha de Vélez este que a veces está a dos cuadras de la Malfitani y, y le da fiaca ir a la cancha, contale un poquito vos en dónde estás ubicado. Sí, el arrecife está a 50 kilómetros de Pergamino. Mhm. Uh -huh más o menos de capital está a 180. Así, a a 180, y venís por la ruta 7. Por la ruta 8. Por la ruta 8, per, per, perdóname. Eh, y co, a ver cuál es el ritual de ustedes, te juntás con algún otro hincha de Vélez, están armando sí, alguna mirá, de peña. Eh, hemos ido a la cancha, mira, yo tengo un profesor que era mío, bueno, íbamos íbamos a ir a la cancha últimamente ya no no estamos yendo por el tema del trabajo y bueno, uh -huh. obviamente este este momento de Vélez también te da mucha bronca. Sí, ¿y? claro, claro. Cuando fuimos, yo, yo recuerdo la última vez que fuimos, que volvimos muy, pero muy amargados, ya después de ahí no quisimos ir más, con el día con Chicago, el día que sí. perdimos 2 a 1 con Chicago, uh -huh. salimos a la, a la, de acá, salimos a las 9 de la mañana, llegamos a las 10 de la noche. Sí. Eh... Y volver, y volver, y ir a la cancha, encontrarte con con ese partido como se dio... Uh -huh. Mucha bronca. Y encima se viene dando partidos que Vélez viene jugando los lunes, venía cuando los viernes, para ustedes los complica ahí mucho, ¿no? Sí, no, no, nos complica mucho por tema laburo. Sí. Pero... ¿A, ¿A qué te dices, Sergio, allá? Mirá, yo trabajo en un juzgado. Sí. Y aparte, mi viejo es comerciante y trabajo en una heladería. Ah, mirá. Eh, y, ¿Y siempre fuiste de Arrecife o tu familia se fue para allá? No, yo viví en Capital, mm. eh, más o menos cuatro años, fui socio de Vélez, fui iba casi todos los partidos locales de visitantes mm. y bueno y después cuando me volví eh, íbamos de a poquito como se podía ir íbamos pero sí. viste se complicaba más. Uh -huh. Y, ¿Y el tema de ser socio lo mantenés hasta el día de hoy? No, no, mm. me, me borré por el tema de no no poder ir a la cancha seguido. ¿Vos, vos sabías que estando en, en, en Arrecife, no por estar en, la, en Arrecife, no cuando vivís? Sí, en el interior. ¿A 150 kilómetros de distancia de, del club pagás el 50% de la cuota? Sí, sí, tenía entendido. Sí, mm -hmm. Yo, yo quería, quería ir, pasa que se nos complica por el tema del transporte, porque ahora sí. justo este muchacho... La, las últimas veces que fuimos se nos rompió el auto Un día Uf, con River sí. Terminamos el, el, el partido que empatamos 1-1 con gol de Caraglio sí, claro Se nos rompió el auto Enfrente de Tecnópolis mm. Quedamos varados hasta las 5 y pico de la mañana que nos, nos va a buscar la grúa <risa> Pero pero bueno Vale la pena hacerlo por por el amor que uno le tiene Sí, la por, por eso digo por, A ver, una veces con estas cosas Siempre habla con mucha gente del interior Y, y el tema de a veces de hacerte socio, es como un empujoncito que necesitas. Es, esto es como más o menos que saca el abono a la platea, ¿no? Que le dice, hey eh, vieja, me saqué el abono, me voy de la cancha, por más de que esté cansado, haga frío o llueva, porque es como que al tener el abono te empuja a ir, y esto uno lo ve vos a la distancia, te haces socio... Eh, semipleno Que creo que son 360 Pagás 180 pesos Que igual no sé Cuál es tu situación Para algunos es poco Y para otros mucha plata sí. Al hecho de ser socio Capaz un empujoncito agarrado a algunos Y decir, vámonos A la malfitania A verlo de, de local Y por 180 pesos Tenés dos partidos Para verlo de local Que cuando vengas una vez A 250 a la popular Te termina saliendo gratis ¿No? No, no, tal cual Aparte mm. se ayuda al club Que sí. eso es lo, lo fundamental uh -huh. Si uno, uno va a la cancha Y paga la entrada Ya sabemos que... Que la mayoría de la plata va para AFA y, sí. no, y no queda queda muy poco para, para el club sí, y, y, y en tu ciudad Sergio ¿sí, a, eh, amigos o, o conocidos digo se dan de ir a algún bar y te juntás también con gente de, de Vélez o, o lo vivís con este amigo que vos decís que vinís a, eh... no, no, yo lo, mm. lo vivo muy particular en mi casa por la verdad hago estoy como en la cancha puteo mucho, reniego mucho mm. y es, es complicado verlo, verlo Ver cuando cuando juega bien, uno se pone contento, pero ves ve, eh, jugadores que vos decís, no, este no puede jugar en primera, sí. y, y te da bronca, uh -huh. te da bu bronca, bueno, y y lo, lo miro yo en mi casa, lo miro tranquilo porque me gusta eh, vivirlo con, con la pasión que tiene uno, uh -huh. gritar, gritar los goles, no sé si alguna puteada de vez en cuando sale también, Uh -huh. y, y a ver, digo, en tantos años vos de fútbol ¿qué crees que le faltaría a Vélez en qué posiciones en qué puesto en, o en qué líneas para el campeonato que viene? Mirá, yo creo que fundamental un arquero mm. fundamental un defensor mirá, te, te digo lo, lo que me parece a mí sí, sí, sí, un, claro. un arquero a mí me gustaría eh, yo te, días, yo, mirá, vamos a más fácil días te tenía una chequera con 20 palos Sí. Manejate vos, ¿qué qué qué me hace con 20 palos? Bueno, Marcos Díaz. Sí, él. El... Pinola. Uh -huh. Un buen 3 que en este momento el de el de central como es este Quería Riva. No no puedo recordar el apellido era. Sí. Bueno, el 3 central el Villagra. River, Musto, sí. Musto en el medio. bueno, bueno eso es muy difícil, ya. Y bueno. ¿eh? Está bien, está bien, pero va, 20 palos. Le está esto, 20 palos, ver, manejate. Pero bueno, y arriba obviamente lo, lo traigo Maurito Zarate, ya está. Ya, ya, ya con eso listo, peleamos sí. el campeonato nuevo. Y sí, con, con eso peleamos, peleamos uh -huh. obviamente, salimos de esta posición horrible que estamos. Sergio, ¿Lo, ¿lo estás escuchando por aire o por internet? No, lo estoy escuchando por YouTube. Ah, por YouTube, ah, o sea, te, te, te saludamos desde de acá, <risa> te va a llegar 15 segundos más tarde ahora <risa> eh, el, el saludo. Pero bueno. Bueno, Sergio, la alegría de, de escucharnos soy de quedarte siempre a la noche lo haces a veces para escuchar el programa. No, no, no escucho. Yo en general escucho... Eh, K24, vos pues escucho primero veres a fondo. Sí, Hernán, sí. Y, y después los, los escucho escucha usted. Está bien. ¿Y, y, y lo dejáis prendido qué por el Smart o por la tablet, ¿por dónde lo ves? No, por el Smart. Por el Smart. Ya estás ahí en la cama, termina esto y, y te tirás, ¿no? Sí, sí, sí. sí, después mañana levantamos temprano, pero y... bueno, vale la pena hacer el esfuerzo por por escuchar y amar además informarse por de veres tiene muy buena información. El que estás en el juzgado arrancás temprano, ¿no? Sí, a, la, a las 8 a a las ocho ya, ya entramos. Lo único bueno es que no tenés que el tránsito, no tenés media hora hasta el laburo. No, ahí. no eh. tengo cinco minutos y estoy, estoy ahí. Que, Agarramos eh, la moto y tomamos el toque. Eh, eh, envidia, envidiable eso. Sí. Pero, pero bueno, bueno, Sergio, la alegría, como siempre, sabés que las líneas o las redes sociales del Fortín de NBL están abiertas para vos y para, para todos los hinchas como lo hacemos habitualmente y, y no, da, no da mucho gusto tenerte del otro lado oyente. Bueno, bueno, un abrazo para ustedes, bueno, y ojalá que, que este sea un punto de partida para salir de esta zona horrible que estamos. Ojalá así sí sea. Abrazo un abrazo. Un abrazo. otro para ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. ¿Cómo venimos con el interior últimamente? Eh? Mucha mucha gente se amando. La verdad que sí, increíble. Nos pone muy contento Como le decía Sergio, a ver, capaz alguno está escuchando y dice, a ver, ¿qué fue lo, lo que dijeron? Eh, Cuando vivís a 150 kilómetros de, de donde está radicado Oveles, eh, Juan B. Justo 9.200, de ahí sí tomás un punto tampoco es que nadie va a ir con el kilómetro a ver si estás en el 150, eh, le digo a la gente que paga el 50% de la cuota social y que no es que te tenés que hacer socio pleno, el pleno hoy es 4.60, ¿no? Más o menos, sí, porque hay... ahora no sé el exacto, pero estaba prácticamente ver, arriba no. de 400, porque no, no. Había modificado la, se había modificado la tarifa Por eso, poco. no, no habíamos lío. ¿Están publicadas las tarifas en la...? Sí, tienen que estarlo. Listo, entonces la vamos a buscar así no hacemos lío, porque creo que tengo entendido que... 3 no hace... tengo el número exacto, pero estaba rondando los 400 seguro. No, no, no, ya lo había soportado. Por, no, no, por, eh, por eso, ya de 400 eh, en adelante. Uh -huh. eh, bueno, y le digo a la gente que se puede hacer socio semipleno, que creo que es 360, si tengo un error lo corrijo ya en el momento, y para los del interior le quedarían 180 pesos. ¿Cuánto está la popular? ¿Se subió a 250? 250, cada una. Cada uno o sea, sea si venían dos partidos pesos... al mes, esos son 500 mangos. Y por 180 pesos, primero te va a dar ese empujón a lo que uno dice, a ver, che, dale, somos socios, hace dos meses que nos vamos, dejémosle joder para que pagamos la cuota, eh, vamos. Y va, y va a terminar eh, vas a terminar viniendo. Y segundo que que le dejás toda la plata a Vélez, a, a, a Vélez ¿no? Así que porque de solo 84 pesos los que pierde Vélez por entrada, en caso de que uno vaya y saque la entrada de en moletería la de 250 pesos entre impuestos y y quitas que tiene Acá la está. entrada de AFA pierde pierde 84 pesos Vélez sobre 250, que es el valor neto. Por eso digo, porque por lo general si no inicia la cancha, sos en pleno, tengo acá los valores a mano, eh, por, eran 10 pesos menos, mira, 350, o sea, te quedan 175 pesos la cuota. Si tenés un pibe, ¿no? si tenés un hijo entre 12 y 17 años, la cuota te queda en 155 pesos, uh -huh. le digo a la gente, estoy hablando para los que viven a más el interior kilómetros y si eh, es un infantil eh te quedan 60 pesos y si tenés un hijo menor de 5 años gratis lo traés es más lo asociás y viene gratis eh, hasta los 5 años eh. así que ténganlo en cuenta y lo pueden hacer vía la web pelesalfil.com.ar eh Mira, la web lo hacen, y hoy, aparte no hay ese problema, te aderís al débito automático, pago mis cuentas, no tenés que venir cuatro horas antes para pagar eh, en la boletería. Y es interesante escuchar, porque como mismo mencionaste, no, no es el primer caso de que nos llaman de hinchas del interior de, del país, y cómo es el sentimiento directo ¿no? que tienen con el club, y, y es increíble el cariño a la distancia que, que le tienen a los colores. Y es también la reflexión, ¿no?, de lo que mismo también le comentabas vos a él, de todo lo que tiene la posibilidad, y también hablo de mí y también de vos, que tenemos toda la posibilidad de, de, tener, de tener, tal vez, la Malfitani cerca, de darle, ¿no?, ese valor y, y decir, bueno, al estar cerca... Eh, Poder estar presente porque justamente aquellos que no tienen la posibilidad de, de, de fin de semana a fin de semana tener el Amalfitaní cerca y no poder disfrutarlo, que aquel que lo tenga pueda exprimirle a lo máximo, ¿no? Uh -huh. Esa posibilidad de tener el estadio, sí, estadio por... cerca. Aparte, recordemos que, que Vélez es un estadio de los con mejores accesos junto a River de Capital Federal sí, para sí, sí. No, por eso digo, por, ir a la cancha. por la 8 que es Panam Sumo Ferro también. Panamericana, no, Sergio que está escuchando es Panamericana, o puedes ir por el acceso este, claro. agarrar la 6 hasta Empalmar con la 8 y ahora encima le están haciendo toda la parte nueva de, de la ruta ahí de, de de la ruta 8, tiene una parte de autopista de Eh, de la parte ya cuando pasa del lado exaltación de la cruz Para, para ese lado lo, lo están mejorando Así que eh, va, a venir, va a poder venir mucho más rápido Ahora cuando terminen toda esa autopista A ver, eh, ya nos vamos a meter en el partido uh -huh. eh, Déjame darte este título, mira lo que te digo Y después lo discutimos y, y, y si quieren también lo discutimos con el oyente Igual lo que voy a decir no quiere decir que hable mal de él Ni mucho menos, ¿no? Pero para mí, sabes quién fue el peor jugador del partido de Vélez-Tigre? ¿El peor? ¿El peor jugador de Vélez-Tigre? Vélez y uno va a decir, estás loco. Mariano Pavone. Uh -huh. Ahora lo voy a ampliar, ¿por qué? Eh, una... Me costó mucho la definición. Uh -huh. Pudo, por suerte, reivindicarse en lo que es eh, en la del final. Pero, Ahora... pero sí, le, le venía costando, pero o sea lo, lo que termina generando Pavone igualmente... Eh, termina siendo positivo siempre para el equipo, aunque sea un partido un partido malo, pero es cierto que el nivel no, no venía siendo el que había demostrado anteriormente en el ahora, torneo. Ahora, ahora lo voy a ampliar. Con esta victoria frente a Tigre, Vélez eh, está en el puesto 21, no, va, no ha avanzado casi nada. Vendría a ser Pero miles... también es un 21, 21 pues podría ser 19 porque está con 32 puntos al igual. Unión y San Martín de San Juan De la zona baja que se toma normalmente el 21 Para abajo, Vélez vendría a ser el puntero de esa tabla El puntero de esa tabla eh, digo Por eso digo, es un 21 mentiroso Vélez tiene muchos goles en contra, esto lo lleva el 21 Pero digo, con los mismos puntos Está eh, Unión que está 19 Y San Martín de San Juan que está 20 Hoy terminó la jornada Quilmes perdió con patronato de local uh -huh. Anotá de Felipe Quilmes perdió nuevamente Con patronato de local, o sea que De los últimos Trece partidos, perdió doce y empató con Vélez. ¿no? Eh, y Aldo Silva hizo un lindo partido y se lo pudo haber ganado a Racing en el final, empató uno a uno. Todos los de abajo, a excepción de Quilmes, han sacado puntos. Vélez ha mejorado en lo que tiene que ver con la tabla eh, de los promedios. no eh, ah, mira vos, qué lindo esto, me están mandando mensajes... <risa> Hay que... unos saludos, ¿no? ¿todos, ¿Todos estos? Así es. Muy bien. Eh, Vélez ha mejorado un poquito y... El... La, las mencionamos. Sí, claro. Hacemos un alto. Vicky, Sofía, Silvina y Margarita, les mandamos un abrazo. Sí. También se lo mandamos a... Yo un beso, vos mandale un abrazo. Yo le mando un beso. Bueno, pero el ¿verdad? cariño... Es un programa cariñoso el Fortín de Vélez. Así que le, les mandamos el saludo a, a todos. Muy bien. Julio Pardo también se suma sí. a los ¿Ves? saludos. Beso, abrazo beso besos dos do besito le manda véélez ha con, claro. consolidado en esta tabla eh, está en el puesto número 21 pero mira bueno lo que son las cosas véélez tiene 110 puntos si lo hubiera ganado del grano ya lo hubiera pasado y si lo hubiera ganado del grano estaría un solo punto de tigre o sea si vélez hubiera ganado no mire, a ver no quiero entrar en esos detalles de los merecimientos. Uh -huh. Pero miren cómo hubiera cambiado todo. Si Vélez le hubiera ganado el partido a Belgrano, hoy bien estaría en la posición 19. Está en el puesto 21. Y decíamos, a lo máximo que podía aspirar en este campeonato era el puesto 17, pero que es difícil ese puesto, y uh -huh. lo tiene Defensa y Justicia, que ha sumado mucho. Sí, por... claro. No, Vélez lo que ha sumado no es... Y lo veníamos diciendo. No fue más por lo propio, sino fue por lo ajeno que le han bajado a Vélez. Como fue el caso... Eh, de Olimpo que le estaba arriba Vi que uh -huh. le estaba arriba patronato que le estaba arriba y San Martín de San Juan que lo tiene ahí nomás lo que pasa es que asomando en los últimos dos partidos y se fue para arriba lo que sí tuvo Vélez a favor en este de, en este año que de, desde que Se reanudó el torneo con estudiantes que que vélez comenzó ganando tuvo una seguilla de puntos que que fue logrando que si bien tuvo varios eh, tuvo partidos que tuvo baches de por medio que no, que no le fue bien tuvo una pequeña diferencia que es la que termina justamente no sacando Quilmes, no sacando al Dovicbi que lo deja posicionado a Vélez eh, en lo más alto. De, lo que sí eh, Quilmes prácticamente está descendido, mismo el entrenador eh, sí, Cristian Díaz mencionó que ya están preparando pero, el equipo para el Nacional B. Pero a, a ver, vamos, ahora, ahora, ahora vamos a meter en ese en tema. ¿Pudieron la toalla a Quilmes? Sí, claro, sí, sí. Y está dos puntos arriba de Rafaela que no la tiró. Por eso digo, no vamos a hablar de ese tema. Son declaraciones extrañas. Eh, pero ¿sabés dónde se posicionó Vélez? Mirá vos, paradójicamente que estaba hasta hace seis fecha atrás en el 25, 24 y le costaba moverse... Vélez llegó al puesto número 21 de la próxima tabla Y a Tigre lo tiene muy cerca Y a Tigre lo tiene muy cerca A seis Vélez... puntos creo eh, A dos partidos quedó a dos Si partidos. Tigre lo hubiera ganado a Vélez ya era algo difícil Recordemos que hace un mes estaba prácticamente a 15 puntos Tigre eh, Por eso digo Y si Vélez le hubiera ganado el grano Por eso digo, no pedimos nada en este partido Ahí fue una es ese partido Vélez se hubiera estado eh, a 20 Pero digo No solo está 85 Sino que se empieza a alejar no de los que están abajo, porque ya le saca un partido al Docibi, le está sacando un partido a quilmes, le saca un partido a Olimpo, le saca dos partidos eh, a Huracán, le saca más de dos, eh, más de dos partidos a Témper, y así. Por eso digo, cuando uno dice, ¿quién se tendría que ir eh, de esta tabla?, Este, bueno, que se vaya a Quilmes, que es el que más cerca está. Y en lo posible Huracán antes antes que Temperley. Y Huracán antes que, que Temperley. Eh, y que no se vaya al Arsenal, que igual... Arsenal ya salvó, está prácticamente dos partidos, salvado. Dos partidos, dos partidos en tres días ganó Arsenal. Sí, y en la Copa Sudamericana le está yendo bien también, no, la no, verdad que lo, pero lo bueno. que han hecho muy meritorio. Y Olimpo, con la victoria frente a Huracán, no está cómodo todavía, pero sí pudo acomodarse un poco más a, a lo que estaba. Pero teniendo en cuenta la tabla del torneo que viene, recordemos que... Cuando terminó el semestre pasado, que se mencionó la posibilidad de ocho descensos para el año que viene, uh -huh. Vélez estaba dentro de esos ocho y prácticamente... Sí. Si mal no recuerdo, era el quinto cuarto de, la, de abajo, de, sí, sí, desde sí. el fondo de la tabla para arriba Vélez estaba cuarto, no o sea, se tenía digo. hasta equipos arriba en esos ocho, y hoy Vélez está no, posicionado que demasiado bien estaba, a lo que estaba hace seis meses. Y lo que hablábamos, y estaba lejos de llegar a un escalafón de ocho equipos. hoy Pero vos, de Quilmes era impensado en ese momento, no, porque era, Quilmes estaba 15 puntos arriba. No solo Quilmes, Patronato mismo también era impensado, sí. que, y Aldocibe Aldo también. también que ha bajado. Pero digo... Hoy, esa preocupación que uno podía tener, si serían ocho al descenso del próximo campeonato, Vélez no está en zona de descenso. Vélez está 21. Los eh, dos ascensos seguramente sean Argentinos Juniors y, y Ground de Madrid. Ground de Madrid. Por eso digo, Vélez no está ni, ni en ese problema. Las, el, este fin de semana no es fútbol. El fin de semana que viene, se puede dar la particularidad que desciendan tres equipos o que no descienda ninguno. Uh -huh. Porque se puede dar... El más complicado está hoy para descender es Sarmiento. que Beres puede mandarlo si a la Bela B? Si Beres le gana a Sarmiento, se va a la B. Si Atresio con Rafaela pierde el fin de semana, se va a la B. Uh -huh. Que juega con Quilmes. Que juega con Quilmes. Por eso digo, esto es lo que me extrañó de Quilmes. Si Quilmes pierde con Rafaela, también se va a la B Quilmes. ¿No? Y Templeley va a depender. Si van a ir a la B, decíamos. Entre Sarmiento, Rafaela, Quilmes, Templeley, Huracán y Olimpo... Porque el creas o no, ha zafado de esto. Que era que más hundido estaba en un sí. momento. Sí, sí, de sí. los que dividen como arsenal. Lo había pasado hasta Templo en un momento. Sí. De estos seis, cuatro se van a ir al descenso. De estos seis, ¿quién preferimos que se vayan? En este orden. Quilmes, Olimpo, Huracán y cualquiera de los de abajo. Templo... Eh... Perdón, ¿quién preferimos que no, Uy, que no, quién preferimos que no se vaya este señor? Ah, que no doble. se vaya. Que no se vaya. Pero bueno, algunos se va a ir, preferimos que no se vaya Rafaela, que no se vaya Sarmiento, que no se vaya Arsenal. Y que no se vaya a Temperley, pero bueno, no, de esos para cuatro mí, no a ir tres. Obvio, pero para mí la, la clave más importante es el descenso de Quilmes, en caso de que se concrete, que mm -hmm. le juegue a favor a Vélez, y Huracán. Porque entre vos competir con Huracán y competir con Temperley para el torneo sí, que claro, viene, claro, yo claro. quiero competir con Temperley. Porque Huracán, si bien... Eh, tiene más infraestructura que Temperley para jugar en primera y puede llegar a sacar resultados más positivos. Igual le saca, le saca se, dos partidos. Con, y si Temperley no le... se queda en primera, la verdad que ha sido muy meritorio el torneo que ha hecho Temperley y no le resta ningún solo mérito, pero si se queda otro año más en primera, seguramente le cueste mantenerse. Sí, y eso sí. es lo que Vélez debe sacar ventaja de ahí. Uh -huh. Así que bueno, eh, se puede dar descenso. Y se puede dar una particularidad de cómo vienen las las últimas fechas porque vos fíjate en la fecha 30 uh -huh. si algunos equipos suman Bele por ejemplo la última fecha con quien juega con Templarley Claro no y vos después tenés que puede llegar con chances de salvarse contra Que Vélez. puede llegar con chance de salvarse con Aparte divide diferente creo a Huracán Templarley Divide diferente Claro ahí tiene, tiene una cierta ventaja numérica eh, por eso digo hay equipos que ya no dependen de sí mismo no, eh, no perdón, Huracán y Temperley Igual, no, igual, un punto diferente Y Temperley está a 3 puntos de Aldocevi Que juega con Boca la fecha que viene Así es, eh, pero Aldocevi ha sacado puntos paradójicamente no De lo más difícil los ha sacado Y lo más fácil los ha perdido. Claro, pero fíjate que Temperley alcanzando Aldocibi, sí, el tipo de promedio que le queda... Temperley tiene 79 y Aldocibi 82. Porque está, porque está arriba Duracán bastante Aldocibi. Pero Cibi. con un punto más Aldocibi se salva del descenso, necesita un punto más. O sea, y Temperley cuatro. No, y los demás necesitan ganar dos partidos, o sea, eh, Aldocibi necesita un punto y los demás ganan dos partidos. Pero si Temperley saca un empate y una victoria, llega a cuatro puntos, está hoy ah, a tres Aldocibi. Ah, bueno, pero necesita un empate y una victoria. Claro, por eso. Por eso digo... Con que sacó un empate... Eh, al Sivi... Estaría... Parecido, que también ¿no? era impensado... Aldo Sivi... Con el fíctor más fíxtor complicado... Tenía, sí. Terminó resolviéndolo... De la mejor forma... Pero bueno... Bueno... Así como está la tabla... ¿Qué tiene que ver con esto? Con nosotros... De acá... En este campeonato... Absolutamente nada... Pero sí tiene que ver... Para lo... Lo que se viene... Por eso digo... Vélez vuelve a llegar... qué esta era la que me preocupaba... La que venía... Pero miren cómo se dan las cosas... Arsenal tiene 77 puntos... Sí. y Vélez tiene 85 miren la diferencia que claro la, de la pero tal. fíjate con Quilmes cómo quedaría Quilmes lo más probable que descienda pero fíjate cómo está claro. Quilmes el torneo que viene está muy cerca de Vélez sí, sí está cerquísima está a 83 puntos está claro. a un partido de diferencia eh, así que por eso digo lo, lo ideal es que se quede Arsenal, Kempel en lo posible Si se puede quedar Porque están a bastante ventaja Bueno, vamos a Tigre Dejo cuatro datos Bastante importantes el partido contra Tigre Primero el debut Y de muy buena forma de Mauricio Toni Quien ingresó por Brian Cufré A ocupar el sector de lateral izquierdo Y estuvo bastante tranquilo Para jugar el partido Se lo vio sereno en cancha Y la verdad que Pudo acoplarse acoplarse bien y fue partícipe también de la habilitación que termina convirtiendo el tercer gol Mariano Pavone. Uh -huh. sé que en un momento, hasta cuando ingresó, digo, desde lo personal, pensé que podía haber sido apresurado lo de, lo de Tori. Vélez ganaba 2 a 0, uh -huh. más allá de que Tigre ha demostrado menos que Quilmes, que no es poco decir esto. Pero tampoco que tenía un partido cerrado y afirmado. Uh -huh. No iba hacer debutar un, un jugador en esta cancha. Alan Aguirre eh, le atajó una pelota muy importante al Chino Luna. Bueno, y por eso digo, que si se venía el descuento había que aguantar a Tigre también. En, en un momento en donde la cancha estaba hostil, ¿no? Uh -huh. Digo, me parece hoy después bueno, la verdad también fue eh, recordemos ingresó Tony por Por Cofre. Por Cufré. que pasa Cufré que... tampoco venía teniendo un rendimiento en los últimos Ese partidos. Eso estaba haciendo méritos los últimos partidos para que lo echen en cualquier momento. Claro. Y me parece que esa fue un poco la, la lectura. A ver, no sé Sí Tony lo mejor, pero si lo dejo a Cufré que ya había pegado dos patadas y estaba siendo visto, me podía dejar con uno menos y ahí sí te podía complicar, ¿no? También se produjo el primer gol de Nicolás Domínguez en eh, uh -huh. primera, que sí. no solo jugó un muy buen partido, sino además se dio el gusto de convertir el gol Hay que decir algo, uno lo veía después en la repetición uh -huh. porque uno dice se desvía y entra si no se hubiera desviado, la pelota entraba igual por como estaba parado, es más, no necesitó ni pegarle fuerte, la tiró a, a colocar, ya estaba mal parado el arquero, pero si no se hubiera desviado, no es que es gol porque se desvía si no se desviaba entraba entraba tranquila la pelota. Vélez por primera vez en el torneo logró una victoria por diferencia de 3 goles, uh -huh. algo que mismo cuando ¿Por primera se... vez en el torneo? Por diferencia de 3 ah, goles, o sea de... ya había convertido 3 goles, creo que la última vez había sido con, eh, con Estudiantes de la Plata, ¿sí? Sí, con de 3 pero de 3 no había sido una diferencia de 3 goles, y por tercer partido consecutivo... Aunque uh -huh. aunque usted no lo crea, Vélez no recibió goles. Ah, si sumamos Alem, está bien que con lo de Alem fue claro, una casualidad sí, sí. ¿no? No, pero estamos hablando de de, de números acá solamente. Uh -huh. Con Alem no recibió goles, con Tigre no recibió goles, perdón, con Alem, con Quilmes y con Tigre, en ese orden no recibió goles Vélez. Tercera fecha sin recibir goles. Teniendo en cuenta este dato en el contexto en que se da que Vélez justamente recibía por partido de uno a dos goles, y que por tercer par partido consecutivo no lo haya hecho, si bien el partido con Alem sabemos que, que no fue para nada bueno, en los números da una cierta tranquilidad de, de al menos eh, un problema que era habitual en Vélez, recibir goles, que no lo haya hecho en los últimos tres partidos. Uh -huh. eh, a ver, vimos en un momento del partido, Delgadillo hizo acordar un poco... ...lo que había dejado algunas sensaciones... ...el delantero, el que está hoy en la luz, ¿cómo se llama? Toledo. Toledo. no Con esos desbordes, ganando en velocidad... ...que es lo que uno conoce de él, que uh -huh. es lo que uno espera de él. Y lo que terminó siendo Toledo... ...donde Zavala no tuvo mucho más aporte... ...porque se jugó más por la por el lado izquierdo... Vélez ha hecho una un esquema... ...a ver, no querido, no buscado, pero salió de esta manera... Que hizo que bueno seas pavone dependiente como lo eras en otro momento y pavbone se encontró completamente perdido y hasta por momento fastidiado no de que no llegaba a la pelota porque hay una realidad juega otra velocidad la pelota esta vez no me parece que la, la juventud y la dinámica que le da el ingreso eh, de domínguez la salida que tenía que ver con delgadillo. Eh, el Mono Vargas que estuvo también muy buen partido ese, también por, por eso digo, me parece que le dieron una frescura y una velocidad que Pabone hoy no la tiene, jugando con, con estos tres a este nivel que esperemos que no sea un techo sino que sea un arranque que seguro, no para que esto pueda haber sido productivo, lo importante es justamente revalidarlo en las próximas fechas Omar De Felipe en conferencia de prensa defendió la labor de Leandro de Sábato, que había tenido un buen partido a su criterio Teniendo en cuenta que Leandro De Sabato era el jugador a... era el primer cambio que Mar de Felipe venía realizando en los últimos partidos. Pero en una parte de la conferencia el entrenador menciona que le gustaría ver a Santiago Cáceres con Nicolás Domínguez juntos. Y que no sé si no pasó pues, eh, perdón, uno dice lo de Pavón. Yo lo también. que es muy malo lo de Sabato. Es muy malo. La verdad que sí y a ver, queda a las claras que el entrenador no lo quiere eh, en el en el mar, al margen eh dentro de la cancha en el sentido de que siempre es el primer cambio uh -huh. lo sigue sosteniendo porque es uno de los jugadores más experimentados que puede llegar a tener Vélez en el medio campo, pero la verdad que la labor futbolística no no es buena y dejó ese, esa declaración ahí Omar de Felipe en cuanto a que a él le gustaría que funcione justamente el mediocampo con Santiago Cáceres y, y Nicolás Domínguez creo que yo, y me baso en lo que dijo el técnico que me parece que el trabajo entre la se entre semana y todo el tiempo que tiene para trabajar en Sarmiento va a intentar a ver si llega con, con un doble cinco entre Cáceres y, y Nico Domínguez. Uh -huh. Tal vez eh, no quiera apresurarse, quiera mantener a Desabato, pero me parece que en algún momento lo va a querer experimentar es ese doble cinco porque... Lo dejó bastante en claro y, y también la actuación primero. Santiago Cáceres ya decíamos que se había ganado la titularidad en este equipo y lo de Domínguez ha sido muy bueno, por lo cual creo también que Sarmiento es un rival al cual se puede hacer algún tipo de, de experimento en probar algo que no lo hayas hecho tal vez o de lo que no estés tan seguro hacer y puedas hacerlo frente a un rival que que no es ni Boca, no es ni River, ni, ni es Lanús, ni es Estudiantes. Es Sarmiento que está en un momento difícil y tal vez Vélez a jugar de local frente a Sarmiento sea una posibilidad de, de que el técnico mueva, mueva esas piezas. Pero habrá que esperar para aquel entonces cuando toque recibir a Sarmiento en Junín, que todavía, todavía faltan un par de días. Sí, eh, es, es, es muy malo. A ver, que, que me perdone. ¿no? La verdad es un pibe bárbaro, es una persona correcta, es un excelente profesional. Eh, y con esto no, no, no le estoy dando algún elogio extra para desmerecerlo del lado futbolístico, porque no, al contrario es un pibe barro, uh -huh. es un pibe 10 puntos pero y la... oriundo del club ¿vale? además sí, con el sí, respeto sí, que es, eso es, merece es un agradecido eh, sí, lo que él siente por la camiseta pero lamentablemente él estaba en su momento para ser pie y patrón del equipo, hasta Vélez le sacó de encima a Somoza claro. para que él pueda hacer esto no porque Vélez, digo ha apostado está hace muchísimos años, no lo dio a préstamo, lo mantuvo siempre en el club, lo han pedido de varios lados, incluso Roserio Central se lo quiso llevar eh, una vez lo han pedido y Vélez siempre lo ha protegido para, para que este o sea le dio era su momento para, para poder instalarse sí sí sí sí era, era su momento y, y, y lamentablemente no, nada de esto ha pasado. Yo puedo entender que no me diga sí está bien, pero saben qué. Hubo otros cinco que han acompañado de otro momento de otros momentos buenos que han tenido hasta incluso hasta razotti tuvo un momento bueno no eh, y él no ha tenido pero a veces el cinco y te lo dice cualquier cinco que vos hables Se hace patrón y quiere estar solo. no no Lamentablemente no no estuvo. Uno tenía aspiraciones de que pueda ser eh, un poco más capaz como lo estuvo con Janet y eh, en algún momento la pudo o haber como lo demostró Santiago pasado. Cáceres, uh -huh. eh, que, que ha tenido rendimientos que, que han dejado a las claras que merece tener el lugar eh, en el mediocampo. Uh -huh. ...pero digo, cuando vos ves que te siguen eh, subiendo jugadores y que están ahí... ...quiere decir que vos no terminás de conformar... ...porque si no, lo no vas a empezar a buscar de, de abajo... ...pero digo, se había dado todo... ...se había ido Romero libre de Vélez para que él se quede, lo dejaron ir... ...y es una lástima que no haya, no, no haya hecho pie... ...capaz él termina siendo una función en la carencia que ha tenido Vélez... ...de un conductor que lo deja más expuesto... ...cuando él quiere trasladar la pelota... ...cuando él quiere dar pases... ...hasta incluso cuando va a apretar... ...hasta el arco rival donde lo hemos visto con mucha gente... ...uno puede decir... ...qué bueno mira dónde aprieta... ...pero te termina dejando un quilombo tremendo en el medio... ...con ese hueco por él... ...eh... ...eh... irse arriba... ...y es verdad... me digo que paradójicamente uno sabe que al técnico mucho no le gusta el juego... ...y paradójicamente también lo pone todos los partidos... ...eh... Ojalá, digo, a ver, va a seguir en el club o, Ojalá tenga una excelente pretemporada Que termine el campeonato Que tenga una excelente pretemporada uh -huh. Y que pueda mostrar algo más porque qué se ha apostado hacia él Pero realmente es malo eh, Es malo Yo creo con este equipo No, no le quiero poner un, un, un califico Pero vamos a ponerle con este equipo regular Si él hubiera tenido otra firmeza en el medio Hubiera cambiado y mucho no A ver, él no es ni culpable Ni responsable no, claro. de nada de este presente Absolutamente Pero digo, si él hubiera sido algún patrón En, eh, en el medio eh, Hubiera cambiado Un poco este equipo Y capaz cuando uno necesitaba Esa posición eh, Él no estuvo a la altura Habla con cualquiera en Chabelle Y te van a decir que necesitamos Los cuatro jugadores en línea Un arquero, un central, un cinco No te dicen un medio, un cinco Y un delantero te dice. Uh -huh. eh, ojalá, ojalá digo, ¿no? Porque Vélez no lo va a vender No es que no lo va No va a venir alguna oferta interesante para que Vélez lo venda No lo va a dar a préstamo Ojalá pueda hacer una buena temporada Y recuperarse y Cubero volvió a tener un nivel aceptable después de mucho tiempo Levantó, no. es verdad Levantó uh -huh. eh, el nivel que que había, que había mostrado anteriormente uh -huh. Si bien es cierto que la banda derecha le cuesta hacer en velocidad, ya la, la, la edad de, de, de Fabián no, no es la ideal para para ese sector, pero pero si bien la defensa, creo yo, fue lo más vulnerable, por momentos y varios tramos, eh, pudo redondear una labor aceptable en líneas generales. Tanto Gianetti como Amor se pudieron acoplar bien, Cufré, si bien viene de un nivel de mayor a menor, eh... Pudo no cometer errores, que tal vez otros partidos sí lo, los ha hecho. Y en el caso de Cubero, se supo sumar a esa estructura eh, junto a los dos centrales que, que armó Omar de Felipe con, con amor y, y Gianetti. Y ha tenido un partido, la verdad es que de, lo, de los últimos que, que hemos visto de Fabián Cubero, tal vez haya sido el, el partido que mayor regularidad pudo pudo tener. Sí, el que te menos FAU cometió también, porque sí. no... Siempre él tiene esa jugada característica que tal vez llega a destiempo alguna pelota y no, y no fue el caso. Y en líneas generales la verdad que, que el desempeño fue bueno. Te digo eh, una cosa, y hasta me puse contento, de otro lado, porque no hubieran caído mucho a Cubero si hubiera tenido un mal partido y hubieran entrado por esa línea. sabes por qué? Porque la noche anterior Cubero le mandaba mensajes de su Twitter a Jorge Rial. Sí, un error igual, ¿eh? Por eso digo, le mandaba desde su Twitter a Jorge Real, y Jorge Real le contestaba, le respondía, le respondía a Fabián Cubero hablando de, de estas ¿Cuándo cosas. ¿Cuándo estaban concentrados los jugadores? Por eso digo, ¿no? desde la Teniendo en cuenta que él es el capitán del equipo, además. Sí, eh, y si a veces uno dice los pibes, los teléfonos, eh, y estas cosas... Eh me parece que no es lo mejor, ¿no? Eh, así que me pone contento de ese lado, para que no eh, sea castigado, eh, eh, como se llama, no sea castigado y, y la pueda pasar un poquito mejor. de eh, Prince oficial nos está escribiendo desde México, un hincha de Vélez que está viviendo allá. Eh, le, mandamos, le mandamos un... Un abrazo grande. ¿Y llegamos? ¿A qué llegamos? ¿Y 50? ¿Y Sí, sí. Uy, ¿Tanto? ¿Tan rápido pasó el programa? Bueno, vamos entonces a meter por lo menos una, una tandita. Se confirmó un amistoso para el viernes, lo vamos a estar ampliando después de la tanda. ¿Con el equipo de primera? Un equipo no, no de primera, pero creo que en unos 5, 6, 7 años... Tiene infraestructura y presupuesto para para poder lograr el ascenso. de ahora vamos a estar ampliando. Muy bien. Y te voy a decir en el final, no porque me lo guardo al final, lo hablamos mil veces del programa y los que lo escuchan lo saben. Un EGVL juega en este equipo. Ajá. Eh... ¿A quién están convenciendo para que sea refuerzo de EGVL el próximo campeonato? ¿Eh? Ya venimos. Dale. Bueno. Marta González Propiedades, en Zona Oeste, compra y venda con profesionales. Más de 20 años en la zona, amplia cartera de propiedades. En Zona Oeste, trayectoria y prestigio, es sinónimo de Marta González Propiedades. Avenida de Mayo 398 Ramos Mejía, teléfono 4656-70-00. Doctor David Góces Escribano, Montiel, 111 Liniers, teléfono 4641 3931. Vos elegís dónde ir. Plaza te lleva. Servicios urbanos y larga distancia. Grupo Soasimes, elaborada por Goncalves Novo Haga su pedido al 4653-5324 En Winogra Deportes encontrarás los mejores precios y las mejores marcas Winogra Deportes, en la tradicional esquina de Falcón y Carué Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia Fortinera <música> De vuelta campeonato, les incomoda que a hemos rato, les incomoda que nos moda, les incomoda a ver, a verificar a todos, los que nosotros saben este rap, les va a todos los que nos critican, que mídia tanto al podrido, bailese que, que no necesitan, algunos me adelantan, yo pero todos sabemos que grande, aunque no vivitas, a semana presenta El Rincón de Mariano Fotocino Vélez Sarsiel. Y ustedes eran, y, y es verdad, hoy se dan un montón de efemérides. Podría haber buscado hasta alguna bizarra y todo. Pero uno es amante, y cuántas veces lo he dicho acá, ¿no? Uno es amante de, del rock, y si hablamos del rock hablamos... Nos vamos a la isla. Sí, nos vamos a la isla. De, de ahí viene la música. Una banda, cuando uno empezaba a escuchar música ya por, por la década del 80, cuando empezaba en, en mi juventud, y empezaba lo que vendría a ser con el New Wave, el New Age, ¿no? bandas que, que salían. de Cure capaz era la más emblemática desde de ese lado de la isla. Había una que me gustaba y mucho. Y un día como hoy está cumpliendo años eh, su cantante. no Nacido... Eh, 1956 si me apuro rápidamente 61 años me refiero a Richard Butler que Richard Butler es el cantante nada más ni nada menos que del grupo The Sacodélic Farsi música que venía de, de esa época adorada, ¿no? de lo que fue el 70, para mí, eh, eh, en Inglaterra y que venía esta nueva generación post-punk, a lo que venía, lo que dejaba Joy Division y esos lados, y, y venía este lado de, de, de la música. no Así que, un día como hoy, decíamos, eh, Richard Butler, el cantante y hermano también en su banda, de Sacadelic Fair cumple años un día como hoy y hacemos el, recuerd, sí, el recuerdito acá en el rinconcito de mariana Presentó El Rincón de Mariano Fotocine Vélez Arsfiel Copias digitales en el acto Venta de cámaras y accesorios digitales Fotocarnet en el acto Venta de CD, dvd videocassettes, batería, pilas y cargadores. Fotocine Vélez Sarsfield, Ramón Falcón, 7046, teléfono 4-641-1767. Muy bien, a ver, una semana más tranquila. Y paradójicamente me parece que están Vélez... ¿Va a ser la primera semana completa que Omar de Felipe no haga puertas cerradas? Va a ser todo, tanto del lunes que, que arrancó ayer, y hasta el viernes lo va a ser a puertas abiertas. Y el día viernes, a las 10 de la mañana, no solo va a entrenarse a puertas abiertas Vélez, sino que va a jugar un amistoso, uh -huh. frente a un equipo que que estuvo cerca de, de eliminar independiente la Copa Argentina, que juega un ex-Vélez, eh, que es Carlos Soto, Mirá. y este equipo es Camioneros. ¿Habrá venido por él? En Puede ser, ¿eh? Porque, a ver, no veo relación de Gámez con Moyano o de algún otro... Eh, por Hay un sindicalista en Vélez, sí, capaz por ser. algún lado de ahí, ¿no? Puede ser, aparte, cuando eh, Camioneros está trabajando, la verdad que el fútbol... No solo sí, el fútbol, buen, no, el fútbol amateur, el fútbol amateur, que... y tiene, tiene un buen presupuesto y Futsal, está... en Futsal también anda muy bien Sí, sí, sí, y tiene un muy buen presupuesto, camioneros, y además está construyendo mucha infraestructura uh -huh. Por eso no me extraña que en 5 o 6 años pueda meter un ascenso importante y bueno, mirá, Que era lo que mencionaba el club agropecuario de Carlos Casares que sí, llega la por B por eso, por eso ¿Eh? Y camioneros tiene, te, te digo, debe tener más presupuesto que agropecuario uh -huh. Con respecto a Huar de Felipe, no va a haber conferencia de prensa esta semana. ¿No hay. Pensé no. que el viernes iba a dar algunas palabras. Solamente se coordinarán entrevistas especiales y exclusivas solicitadas por medios partidarios y nacionales con el departamento de prensa, quienes otorgarán fecha y hora sin inconvenientes. ¿En vivo o tengo que ir a la Villa Olímpica a grabarle? No, siempre es en la Villa Olímpica. Ajá. Eh, directamente... Eh se pide el permiso al departamento de prensa y, y me dice bueno, y se entran, coordina una de, fecha y un horario. Después del entrenamiento del jueves andai hace un mano a mano y con Juan Felipe. Sí, lo más probable, lo más probable, por lo cual entonces el cronograma de Vélez va a ser de tanto de lunes a viernes a partir de las 10 horas en la Villa Olímpica uh -huh. y todos los días los jugadores van a tener la tarde libre. Esto la verdad que es normal que que suceda en este tipo de semana especial teniendo en cuenta que que no va a haber fútbol, solamente el día viernes se jugará este amistoso que Eh Si bien está confirmado, eh, hasta el viernes puede surgir algún tipo de modificación Esto es habitual eh, en este tipo de amistosos Así que se especula ya que el día viernes Vélez puede enfrentar a camioneros uh -huh. Nos vamos al tenis sí, y nos vamos a Europa Donde Nico Kicker la verdad que sigue con sus hazañas por el viejo continente Esta vez está en República Checa Jugando el Challenger de... que se disputa en aquel país Tuvo un choque duro, la verdad que en primera ronda Frente a un argentino que es Guido Andriossi no, Muy buen nivel, la verdad Guido Andriossi Lo, lo he visto jugar varias veces eh, El resultado a favor de kicker 7-6 y 6-2 uh -huh. Por lo cual sigue sumando Sigue sumando puntos Ya va a ser eh, Número en el en, Va a estar entre los 80 mejores del mundo Y, y es habitual en él Jugar torneos importantes y a la vez, a la vez complementarlos con Challenger, que, que en algunos le fue mal, pero la verdad que, que en, este, en este le está yendo bien en los Challenger, había quedado eliminado en algunos, en otros le fue mejor, pero por suerte pudo agarrar el envión que, que le dio Roland Garros, que, que le ha ido muy bien, llegando a la segunda ronda en su, experien en, en su primera experiencia de Gran Slam. Y ahora pudo meter una victoria frente a un argentino Guido Andriossi, buen tenista también, de muy buen nivel Frente al Fortinero que, que por suerte está teniendo un gran presente y en Europa Muy bien, nos estamos yendo, estamos eh, cerca del final del programa ¿Vele va a ser un fuerte intento? Este es un secreto, ah, ver vale, que es un pedido de la gente y todo Y va a ser un fuerte intento por cual le termina el campeonato para hablar fuerte para el tema de Mauro Zárate eh, lamentablemente los hermanos no se pueden manifestar su representante que es el Rory uh -huh. por una cuestión lógica, tiene contrato vigente Claro eh, Mauro va a viajar allá Con el Watford a, Con el Watford Mauro va a viajar A ver, un equipo que hizo un esfuerzo muy grande por llevarse a Mauro Y que Mauro siempre está en el palco mirando a Vélez eh, Estuvo el, que... el Chucky Ferreira con sí, el otro día Sí, sí Y que... Un y dos por que... uno no se podrá no intentar Sí, y que lamentablemente Mauro no le pudo dar a, a, al club que lo contrató algo Porque jugó poco y sí. se ha lesionado, ¿no? Eh, así que, bueno Qué, qué y no eso. solo a Mauro se lo ha visto En su palco Que tiene en la Plata de Norte Sino que también es habitué de ir a la Villa Olímpica A ver a los juveniles uh -huh. Algo, la verdad Bueno, que tiene sobrina está bien, ¿no? pero hay, sí, sí, pero sí, algunos sí, sí, pueden sí, sí, tenerlo Y no, y no ir uh -huh, y en uh -huh, cambio uh -huh. se lo ve uh -huh. Llevando... Eh, sí, a los tenés. hijos no no la verdad que Hay gente que no va a venir a los hijos por, bueno, eso, por eso Se nos fue el programa de, del día de hoy Ya saben, mañana durante el día Siguen por nuestras redes sociales A la noche lo esperamos acá después del himno Nos vamos con el recuerdito que teníamos de hoy ¿eh? Con otro temita de Sacodélix Fars Y los espero hasta mañana Después del himno a las 0 horas Para hacer un Vélez mejor de lo que somos Y más grande lo que tenemos Chao. la ciudad de Buenos Aires transmite a FM 690 K24 en radio una radio como a vos te gusta